Ambiente muy bueno, propio de un derbi sevillano, y si te parece nos quedamos un poquito en este partido Porque ahora saca el Betis, saca de banda Les Moreno, balón para Fekir, ojo la pared, la quiere jugar Juamy De nuevo para el francés, corre Fekir por la banda, le quiere tirar el caño a Jules Koundé, Viene el francés en defensa, recupera el cuero y recupera la posesión el Sevilla que de momento domina en Heliópolis Ahora la juega el Sevilla por la banda izquierda, balón para Acuña Este juega con Joan Jordi, en el centro del campo con Rakitic, el Betis bien replegado no quiere encajar un segundo tanto y espera llegar al final del partido con posibilidades de igualar el choque. La juega cuña atrás para Diego Carlos. Este con su compatriota, con Fernando reges La juega para Iván Rakitic. Y este con Jules Koundé, el Sevilla ahora mismo, que controla el partido. betistero 0, Sevilla 1, minuto 65. Te damos paso. Por de anotar el segundo en el Villamarín, jugada por la izquierda, combinada entre Acuña y Lucas Sepamps, curso del centro el extremo argentino Rafa Mil trató de rematar con la espuela, el balón se marcha desviado a la izquierda de la portería de Claudio Bravo. Se mantiene el 0 a 1. Favorable la Sevilla. Minuto 68 en el estadio Benito Villamarín, el Betis cae 0 a 1. Javier Pekir y Héctor Bellerín, el español ex del Arsenal ponía el centro, el rechace caía en los pies de Juan y Jiménez y el 7 del Betis mandaba el balón al lateral de la red, preparó ahora Julen Lopetegui, un doble cambio para tratar de cerrar este encuentro, ya están en la banda dispuestos a ingresar el Papu Gómez y Oscar Rodríguez, veremos quién son los sustituidos en el terreno de juego. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, llegó la sentencia, gol, gol, gol, gol, gol del Sevilla, Héctor Bellerín se metió en propia en el minuto 81, después de un pase en profundidad al que llega bien Ezequiel Montiel, pone el centro y dentro del área pequeña, el balón pega en la rodilla del lateral derecho del Real Betis Balompié, se sentencia al encuentro en el minuto 81, Betis 0, Sevilla 2.